si toda nuestra vida como coro buscando hacer un programa como este, un programa con música dedicada a la Virgen María, hemos cantado muchas horas dedicadas a la Virgen María durante nuestros 25 años de existencia, pero nunca habíamos hecho un programa íntegramente dedicado a a estas obras y pues, nos ha costado encontrar lo que pensamos que es el programa redondo y estamos encantados de de haber tenido la oportunidad de compartirlo con ustedes. De todas las piezas de este concierto quizá la que tenga un texto más intenso, que para mí significa más, es precisamente la que da nombre al concierto, Nessie es madre.